Falla el gobierno nacional, otra vez falla la delegación local, otra vez fallan. Nosotros nos vamos a retirar, nos vamos a retirar con la frente en alto, porque una vez más demostramos que esta administración de gobierno nacional y sus delegaciones provinciales no sirven, no pueden, no saben y no quieren. No tienen idea con quién están trabajando.